Buen día, Pablo, a vos y a toda la audiencia. Acá estamos, muy bien. Bueno. Pascual, bueno, eh, pocas horas para el cierre ya eh, de la campaña electoral de cara al domingo. ¿Qué expectativas tienen eh, desde Unión por la Patria acá en La Pampa? Bueno, mira la verdad que somos muy optimistas. Fundamentalmente partimos desde el trabajo que hemos realizado. Desde que empezamos con la, eh, con la campaña hemos recorrido 25.000 kilómetros. Estuvimos en Agua de Torre, a 15 kilómetros límite con Mendoza, estuvimos Jacinto Arauz, Realicola, RUDE, todos los límites de ahí hacia adentro. Ha sido mucho lo que le hemos puesto y se percibe um, otra mirada, se percibe preocupación se y preocu eh, mucho compromiso, notamos, de, de los compañeros y compañeras que están trabajando en los distintos lados Así que somos optimistas y fundamentalmente porque creemos que están en juego dos proyectos muy claros y, y, bueno, si la gente se pone a analizar, sabe que, por la parte, a lo largo de la historia con el peronismo, eh, siempre ha estado cerca de la gente, a pesar de las vicisitudes que nos han, nos ha tocado enfrentar. Mm. Eh, Pascual, eh, ¿qué cambió de las PASO ahora? Eh, porque estás diciendo que bueno que hay más preocupación por lo que puede llegar a venir si gana la derecha. ¿A eso te referís? Sí. Eh, yo creo que generalmente las pasos mm. se toma, es una especie de encuesta real y no siempre se le pone la atención eh, que merece. Mm. A raíz de eso eh, ha quedado en evidencia la sorpresa que ha generado Eh, el votante a través de, de haber elegido mi ley, y a partir de ahí la gente le ha prestado más atención y uno puede ver cómo eh, permanentemente, cuando los argentinos invocamos Malvinas y nuestros héroes, él invoca a Margaret Thatcher y los indúsemos, sí. eh, resumido solamente en eso. Sí, sí. Eh, habla de estallar el Banco Central, eliminar el Estado presente, Entonces creo que la gente le ha prestado más atención y, y, bueno, ha generado preocupación. Por lo menos eso es lo que percibimos en la calle. Mm, así que ese, en el contacto con la gente eh, que han tenido en, en estos últimos semanas, eh, ¿es esa la sensación? Sí, totalmente. Mm. Eh, imagínense que la eliminación de la educación pública, la salud, son todos derechos conquistados a lo largo de los años y que la gente está tomando real dimensión de, de lo que representa y, y bueno a raíz de eso creo que eh, eso se va a haber manifestado el mm. próximo domingo eh, Pascual, te has encontrado con, bueno, me imagino que sí en el contacto diario con votantes de Miley has eh, interactuado con ellos, le has preguntado por qué lo votaron, eh, qué te han dicho has tratado de decirles que, que no, o convencerlos de que no Sí, totalmente sí Eh, he tenido la oportunidad, eh, cosas que a mí me sorprenden. Por ejemplo, tuve la oportunidad de charlar con un amigo de mi hijo mm. y él, una de las cosas que me argumentaba era la falta de control. Y yo, para sorpresa mía, digo, bueno, muy bien, está mirando la falta de control, por ejemplo, el control de precios. Mm. ¿Y lo, a que te referís cuando falta de control? Dice, es que yo cobré cinco años al progresar y no estudié nunca. Ah, le digo, mira vos, ah. el Estado es responsable de un comportamiento tuyo de quedarte con plata para algo que no lo haces. Ah. Le digo, ¿no, te, ¿no crees que deberías devolver eso? Y ahí se quedó pensando y, y creo que quedó reflexionando. y pues, ¿Tiene que ver con eso? Claro que tenemos mucho por mejorar pero también creo que hay que dar el debate en cada lado, porque hay una cuestión de discurso que penetra fácil, sí y muchos de los que eligen ese discurso que penetra fácil, muchas veces sin reflexionar de lo que les ha tocado, porque de alguna manera todos hemos sido amparados por los derechos que hemos, que hemos dado a lo largo de la historia. ¿Quién no ha sido beneficiado con con la salud pública, la educación pública. Quien, no, quien trabaja no tiene vacaciones o no tiene alinaldo. Y así podemos hablar de, de muchas cosas que, que realmente están en juego y es eso lo que hay que tomar conciencia. Que sí. se trata de seguir sosteniendo esto y mejorándolo o la ausencia de todo esto, que en definitiva va a perjudicar al conjunto. Sí. Ah. Eh, el peronismo ha hecho autocrítica eh, por el resultado, además, también, bueno, en las PASO, eh, perdió la elección acá también. Sí, claro que hacemos autocrítica porque escuchamos a la gente, hemos recorrido cada lugar de La Pampa y entendemos el reclamo y también explicamos que siempre nos toca nos tocan las paradas difíciles, las tranquilas que cargamos. Y también situaciones que por ahí no hemos podido resolver, pero bueno a partir de ahí eh, creo que se da esta situación de tener el candidato Sergio Maja que ya está tomando medidas está preparando el terreno para lo que se viene particularmente creo que es un animal político con mucha decisión y astucia que puede llevarnos a la Argentina que que todo el pueblo se merece estaría pensando en un gobierno de unidad nacional, porque está clarísimo que esto acá no no hay elegido y no creo que es un trabajo conjunto y a partir de ahí sumando las distintas miradas, siempre las miradas que sea beneficiosa para la gente, ¿no? Creo que ahí está la esperanza que estamos depositando en el hoy. ¿Y te has tocado con compañeros digo pe pe peronistas enojados eh, que no fueron a votar o que eligieron otra opción? Mira, en este universo eh, de la Argentina es claro que sí, sí, es evidente que hay muchos que mm. no nos han acompañado en la pandemia obviamente sí. pero bueno, ahí está nuestro trabajo militante eh, de estar hablando en todos lados y, y entender y que acá no somos los candidatos que, que tenemos la capacidad de dar vuelta a la historia. Acá la historia le da vuelta a la gente. Y, y se trata roso a bozo mirando a los vecinos, vecinas, compañeros y compañeras a los ojos y diciéndole que, que estamos en un momento crucial y que no pierdan la esperanza. Que en definitiva, uno de los problemas que tenemos es que el peronismo siempre ha dado esperanza la gente siempre sabe que en el peronismo puede encontrar una respuesta. Está clarísimo que en esto en este último tiempo no la he encontrado y de ahí parte el enojo. Pero lo que nos muestran o no, nos presentan nuestros opositores es indudable que es mucho peor. Es un salto vacío o volver al pasado con lo que representa Macri. Por eso eh, estamos militándola con muchas ganas, con mucho orgullo, Y mucha esperanza. Eh, Pascual, a vos te, bueno, volvés a asumir como eh, otros cuatro años eh, ahí como intendente eh, de Uriburu. Eh, ¿Va a ser diferente si gana a una opción de derecha o de ultraderecha, me imagino? ¿Eso sí. se lo has comunicado a tu comunidad? Mira yo resumo esto que vos me preguntás cuando hablo con la gente. Hmm. Hoy tenemos sobra en Uriburu por 2.200 millones de pesos de hospital nuevo vivienda, plaza deportiva si fuéramos a un planteo de mi ley que quiere eliminar la obra pública y que cada uno tiene que vivir con lo que genera imagínense si Uriburio podría generar 2.200 millones de pesos para hacer toda la obra pública que tenemos está clarísimo que no la tendríamos y que no, se nos dificultaría muchísimo más, así que Está muy claro lo que tenemos enfrente, así que esperamos eh, con mucha ansias de que el domingo podamos defender todo lo que estamos Bien, Pascual, eh, no sé si quedó algo eh, que nos quieras comentar, decir, sino muchísimas gracias por estos minutos. Agradecerte, agradecerte a vos, a Radio Carmes, por siempre el espacio que nos dan, y también entendiendo eh, el tiempo que vivimos en esta se trata de lugar de lugar, el debate en cada lugar, o se trata de la Argentina, se trata de la Pampa, y es que tenemos que desandar. Muchas gracias. Eh, que tengas buen día, Pascual. Gracias de vuelta. Buen día para ustedes.